pero nos queda repasar la gran victoria de gimnasia, 83-80 frente a instituto, un instituto que venía con, con una racha muy ganadora, que venía tan solo con 6 derrotas en lo que fue en lo que era su, su estadística y su récord en la Liga Nacional, que ahora alcanza las 17 victorias y 7 derrotas con la de ayer, en 24 presentaciones, frente a un equipo que de local se hace fuerte, pero que venía con tres derrotas consecutivas y que alcanzó su decimoquinta victoria en 25 presentaciones, el equipo dirigido por Martín Villagrán. Un último cuarto que fue realmente estupendo, gimnasia de Comodoro 18 para Vargas, 7 rebotes, 3 asistencias, 16 para Vega con 6 rebotes, 12 para Manuel Buen día, con quien vamos a dialogar ahora. 19, y 5, eh, 19 puntos y 5 asistencias eh, para Luciano González 13 puntos para Cristian Amicucci 12 para Samuel Clancy ¿Cómo te va Manu? ¿Qué decís? Buen día Hola gente, ¿cómo anda ahí? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Yo de 10, de 10, me levantamos bien hoy Así que estamos todos contentos ¿Te levantaste contento por el último cuarto que tuviste vos? ¿Por la victoria de gimnasia o por otras cosas más? No, no, un poco del partido de anoche que salió todo como, como se quería y, y bueno, hoy un lindo día, es en Comodoro, hasta hay mucho sol, que hay pocas veces que, que nos toca con sol y la verdad que bueno, hoy es un lindo día para disfrutar. Bueno, contame un poquito del partido de ayer, venían un poco eh, eh, en deuda con la localía ya que los últimos partidos no habían podido ganar, Este, habían perdido algunos juegos muy ajustados Pero habían perdido Y ayer también entraron en el último cuarto En desventaja Y después, bueno, eh, bomba va, bomba viene Y lo diste vuelta Sí, la verdad que fue un, un partido difícil Bueno, el Instituto, como bien decía Recién hace un rato Que viene con once, victorias consecutivas Viene jugando muy bien Y la verdad que se esperaba un partido muy cerrado eh, Anoche, por suerte, lo pudimos... ...pudimos llevar el partido, todo el partido ahí cerquita... ...porque si lo deja que, que agarren confianza... ...son muy difíciles después de, de alcanzar... Y, ...y por suerte hicimos un plan de juego muy bueno... Eh, ...Martín no, nos guió para eso... Y, ...y lo mantuvimos durante todo el partido... ...y bueno, al final por por suerte se abrió el aro... ...y, y pudimos llevarnos la victoria... ...que, que la verdad que, que le debíamos a la gente, al club... Veníamos de tres derrotas en casa que nos dolían mucho y era una buena forma para levantar, llevándonos la victoria de la noche. Sí, eh, estamos hablando con, con Manuel buen Buendía. Eh, sí, porque ustedes de local generalmente, e históricamente, Gimnasio es un equipo que tiene una fuerte localidad y estaban eh, estaban en deuda con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que en el socio es difícil llevarse los puntos, Eh, pero no, no no hicimos unos buenos papeles los últimos tres partidos contra Libertad Regata y Kimsa y nos dolió la verdad que lo sentimos eso, esos puntos perdidos en casa y bueno, eh, lo que pasó pasó y tratar de enfocarse en el partido que viene que, que fue que lo que hicimos pusimos mucho más energía contra el instituto y bueno, por suerte al final salió todo como queríamos y, y el socio explotó eh Y vos estuviste en un momento eh, con la mano muy, pero muy caliente, ¿no? <risa> sí, por suerte Martín confió ahí el último en mí y, y bueno, la verdad que en un un poco de, de juego de los chicos quedé abierto el primer triple y por suerte entró y eso me, dio, me ayudó un poquito más para para venir la segunda y, y zamparla, por así decirlo, así que la por San suerte Partido. entró. ¿Eh? La zampaste toda Sí, sí, por suerte Y bueno, entró y muy contento todo Agradecido por por el cariño de la gente Al final del partido Y bueno, ni hablar a mis compañeros y, y a los chicos que, que me dieron la pelota para que lo tire Sí y... Estamos hablando con Manuel Buendía este, Que está de, de muy buen humor hoy Este Uno se levanta dif diferente cuando gana, ¿no? No, nah, más vale más vale pero bueno soy soy así vale soy soy todo todo el día así a full y la verdad que bueno hoy hoy es un día especial post Victoria este bueno y cómo ves la, la situación y y, y la, las posibilidades de gimnasia en esta competencia Manuel no la verdad es que nos sentimos nos sentimos bien eh, en ese aspecto estamos hicimos un papel muy bueno esto Bueno, no sé cuántas fechas iremos, 20 algo 24 por ahí. Yo creo que hicimos de menor a mayor. Estamos en el lote de arriba, tuvimos mucho tiempo, creemos y queremos estar ahí, entre los cuatro primeros. Tenemos potencial para hacerlo, eh, pero solo solo depende de nosotros, como como hablábamos antes, el, esas derrotas que tuvimos seguidas acá en el socio, nos dolieron, porque es un clave para, para estar arriba. Y, y bueno, solamente queda pensar en, en cómo sacar adelante todos los partidos locales que van a ser fundamentales para estar ahí arriba y obviamente enfrentar los playos con un con un juego muy bueno, colectivo y, y, y todos unidos que siempre desde un principio decimos antes de salir a la cancha que, que tenemos que hacer todos juntos, que esto, somos todos el mismo color que, y que venga el conote con los artistas a, a querer ganar el punto lo va a sufrir seguro, así que La, la, la propuesta está en nosotros, en mantener una, una mente muy fría y muy dura, trabajar, que eso, eso nos va a llevar seguro a buen puerto y, y el día a día por suerte nos llevamos muy bien con los chicos y un clima estupendo y eso a veces es un poco difícil conseguir pero pero hoy hoy en día estamos muy bien acá en gimnasia, nos tienen bien, nos tratan bien, la gente no, nos nos apoya un montón y La verdad que lo sentimos y estamos, estamos contentos de, de bueno, de representar a Gimnasia que obviamente es un histórico en el en la Liga, como dijiste vos antes y, y estamos muy todo muy muy preparados, solamente depende de nosotros de estar arriba o o o abajo. ¿Cuáles son las claves de este buen momento de Gimnasia, ¿no? Que digamos en la competencia que ya había tenido una muy buena temporada la temporada pasada. ¿Cuáles crees vos que son los fundamentos? básquetbolísticos que tiene este equipo de Villagrán para estar peleando en las posiciones de vanguardia? Yo creo que va un poco más por, por el lado de, del que queremos eh, estamos estamos con un equipo muy, de muy buen grupo humano yo creo que eso nos ayuda muchísimo a, a desenvolvernos cada uno en, en la parte del juego, eh, Martín nos da mucha confianza en el día a día nos habla eh, está ahí para nosotros, igual que el que Eduardo igual que Gonzalo que nos apoya mucho en el día a día por ahí no tenemos un un, un buen día eh, eh, en el entrenamiento o en el mismo partido y y la verdad es que nos apoyamos uno al otro y eso es, es fundamental para para para seguir adelante yo creo que tenemos un equipo con mucha experiencia saben jugar al básquet los chicos eh, a mí me han ayudado un montón a, la, a, los, a los más chicos a Franco también nos han ayudado a, a tratar de seguir el ritmo y tener una mentalidad dura como la tienen ellos. Y yo creo que si todos conectamos, vamos a, vamos a llevar al a gimnasio seguro al top 4 de esta liga y, y estamos estamos preparados para eso. ¿Y, y, y ¿qué, te, qué te falta mejorar? o okay? qué ¿En qué estás trabajando para mejorar en la posición del base? Porque tus características son de un, un base de tirador, un, un, un goleador que entra en momentos clave que no necesita calentar mucho la mano, que tiene buena puntería, que mete puntos, ¿en qué estás tratando de mejorar? Eh, yo creo que tratando de madurar un poco en el tema de, de cuándo y cuándo no, cuándo correr, cuándo parar el pelota, porque ¿viste? por ahí por ahí me cedo mucho y me dejo llegar por, por mi energía y, y, y hay veces que es necesario bajar un poco los decibeles y pensar, pensar un poquito, más a mí que la posición de base que es la que la que tiene que ver todo, la que tiene que estar, tratar de estar fría y, y, y bueno, obviamente que me queda mucho camino, esperemos que sí, me queda mucho camino y, y obviamente que tratar de, de seguir viendo a, a los referentes que tengo adelante hoy en día, lo tengo a Tony Tracy que la verdad es que es un genio, <risa> eh, la verdad es que me ayuda un montón en el día a día, tiene mucha energía positiva y, y la verdad es que me hace ver muchas cosas durante el juego, también me, me ayuda los chicos también me dicen, me ayudan a, a ver un espacio, a ver si puedo dar un buen pase y la verdad que muy agradecido a los chicos que, que me están, me están mejorando día a día, laburo día a día con, con los técnicos, vamos haciendo fundamentos, la verdad que me me dan me dan mucho apoyo y ahora que estoy muy contento con eso pero sí necesitaría mejorar mucho el tema de de controlar los los temperamentos en el juego, si querés correr, si quedarme quieto, si necesitar pasarla, si tirarla, analizar un poco más cómo se va des, desenvolviendo el, el partido. Está bien, está bien. ¿Y tenés algún base de los que te guste, que querés parecerte o te, o tenés, o te mirás, es un espejo? No, no, la verdad que nunca nunca me reflejé en un en un, en un base, solamente que sí, agarro lo, lo lo bueno y trato de ser yo no no trato de, obviamente trato de copiar la, las cosas buenas que sí, veo, pero trato siempre de ponerle un poquito de, de mi salsa para así decirlo a las cosas y, y y bueno, sí, obviamente me fijo me fijo miro mucho básquet y y obviamente trato de, de copiar pero bueno, eh, esto va a ser de, de menor a mayor y en el día a día seguro vamos a va ir mejorando las cosas y laburando seguro Vamos a hacerlo más fácil. Manuel, muchas gracias por el contacto. Este, felicitaciones por la, la buena victoria, 83 a 80, frente a Instituto, que tiene un, realmente un muy buen equipo. Eh, por ese último cuarto tuyo que fue muy bueno. Y bueno, nos estamos viendo. Ojalá que tengan un... Pues ya viene Obras, que tampoco es un rival muy fácil. Ojalá que tengan un buen partido dale dale muchísimas gracias por por la llamada y bueno eh, por la buena onda y la verdad que agradecido por por la nota y, y esperamos que sí esperamos que el viernes, el miércoles sea un lindo partido para para el gimnasio y tratarnos de hacernos fuerte acá en casa, así que desde ¿Ah? ya muchas gracias y saludos ahí a todos, dale abrazo enorme, abrazo enorme, dale bueno Manuel buen día este pasado hablando con nosotros ya tuvimos los testimonios de Guillermo Nalbarte, de Nico Romano